En un tiempo antiguo cuando la ciencia y la filosofía se entrelazaban entre sí, un hombre destacó por su inmensa curiosidad y sabiduría. En el año 135 a.C. nació Posidonio, un filósofo estoico griego, quien fue aclamado el polímata más grande de su tiempo, un caso similar al de Aristóteles o Eratóstenes. Posidonio se hizo famoso por realizar un cálculo para medir la longitud de la circunferencia de la Tierra observando la posición de la estrella Canupos, la segunda más grande del firmamento, desde Alejandría y desde la isla de Rodas. Su cálculo le arrojó una distancia de 240.000 estadios mucho menor a la medición anterior de Eratóstenes y mucho menor también a nuestra medición actual, que es de 250.000 estadios. Estudió en Atenas bajo las enseñanzas de Panecio de Rodas, quien era la cabeza de la escuela estoica en aquel tiempo. Después se trasladó a vivir a Rodas, una isla que gozaba de una gran reputación en cuanto a los estudios científicos de la época. Como era de esperar, el polímata realizó grandes viajes alrededor del mundo romano, incluso más allá de sus fronteras, haciendo investigaciones sobre todas las áreas del conocimiento como la meteorología, la astronomía, astrología, videncia, historia, etc. Una de sus observaciones fue que las mareas diarias estaban conectadas con la órbita y que las mareas mensuales estaban conectadas con los ciclos lunares realizando una hipótesis sobre las conexiones entre los equinoccios y los solticios. Pero además de sus investigaciones científicas, la principal razón por la que le dedicamos este video es por sus aportaciones a la filosofía estoica. Posidonio creía que la filosofía era una materia dominante sobre todas las demás porque, según él, era la única capaz de explicar el cosmos y todas sus obras científicas e históricas eran a su vez filosóficas. Posidonio compartía la categorización de la filosofía estoica en sus tres campos de estudio, la física, la lógica y la ética. Para él estas áreas de estudio eran inseparables, y las comparaba como a un ser vivo en el que la física representaba la carne y la sangre, y la lógica los huesos y los tendones que mantenían al organismo unido y la ética representaba el alma. Posidonio fue el mayor exponente de la Estoa Media y fortificó el estoicismo e hizo todo lo posible para extender sus doctrinas en el mundo romano, hasta el punto en el que Séneca 100 años después en el periodo de la Estoa tardía, haría referencia a Poseidonio como uno de los principales filósofos de la historia, cuyo pensamiento perduró hasta la Edad Media, siendo llamado el espíritu más universal que existió en Grecia desde la época de Aristóteles. Sobre la muerte de Posidonio se sabe muy poco, podría haber sido en Roma o en Rodas. Y lo poco que sabemos es gracias a los escritos del historiador Plutarco y de Cicerón, el gran orador, quien le llamó el más sabio de todos los filósofos de mi tiempo. Y para no olvidarle, ya en nuestros tiempos modernos existe un cráter en la luna que lleva su nombre, el cráter de Posidonio.